Amigos, bienvenidos al show. Comenzamos una nueva recorrida por la música del mundo. Ayúdanos a corear. Solo por ti rox existirá. Ayúdanos a corear. Solo por ti rox existirá. Y hoy el comienzo con la banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante y pianista Freddie Mercury el guitarrista Brian May el baterista Roger Tyler y el bajista John Deacon si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, Mercury fallecido en 1991 y Deacon retirado en 1997 Los integrantes restantes, Royal May y Roye Tidor, continúan trabajando con el nombre de Queen, por lo que la banda aún se considera activa. Fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer sus conciertos espectáculos muy vistosos mediante el uso de bombas de humo, flashpot o innovadores sistemas de luces móviles, además de promover la participación del público en los pimos. La crítica ha señalado el carisma de Freddie Mercury como una parte fundamental de las presentaciones de la banda. A este respecto, habitualmente se ha conocido actuaciones como la de Live Aid en 1985 o el concierto del estadio de Wembley de 1986 como dos de los mejores recitales de rock en la historia. La banda de origen británico cuenta con un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Desde la muerte de Freddie Mercury y el retiro de Deacon eh, del mundo musical, eh, Mike y Taylor, Mike y Taylor se han presentado juntos en ocasiones eh, en eventos especiales y programas televisivos con músicos invitados. El 1995, Queen logró completar el álbum Made in Heaven hecho en el cielo, que llegó al número 1 en el Reino Unido y al 58 en los Estados Unidos, convirtiéndose en el álbum de estudio más vendido de la historia de la banda. Este álbum cuenta con las voces grabadas de Freddie Mercury en el último año de su vida, además de contener el último material que grabó con el grupo. Comenzamos hoy entonces este bienvenidos al show con el tema William Rhapsody grabado en vivo en Australia en Sydney en el año 2020 la banda Queen con la voz de Adam Lambert Legend they will play that game victims of a mad world circumstances riders here I'm a gettons come too near too too near now if i give the only key to save a champion's destiny the consequences are so grim i continuiamo con shambiru quai gruppo britannico di funk e assigillagas che include matices de musica disco y sonoridades de electrónica, formado en 1992 por su líder el cantante Jackson Chai Kai. Con el tiempo la banda ha sufrido numerosos cambios, tanto así que con la excepción de Jackson Kai, ninguno de los integrantes actuales son los originales. Nacido en Londres, Jamiro Quai fue uno de los principales grupos de referencia en el panorama funk internacional. El nombre Jamiro Quai surge de la unión de nombre de la tribu indígena norteamericana Iroqueses con la cual Kai se se identifica y el término Jam, proveniente de la palabra jamming, eh improvisación musical. Entre otras cosas, la banda ha logrado vender Eh, más de 40 millones de álbumes en todo el mundo. Y ha ganado numerosos premios como el Grammy, eh, Brit Hour y MTV Video Music Hour. Yamiro Quay con When You Gonna Learn. Que en español sería Cuando Vas a Aprender. hay ni más a nuestro país, más concretamente al hip hop. Portadores del hip hop es un colectivo que trabaja con niños, adolescentes y personas privadas de libertad de libertad, perdón, a partir de la música en temas como el machismo, la discriminación, los estereotipos de género. Eh dictados estos talleres por el rapero Martín Turelli y Pablo Martínez, que es este dancer, Pablo es dancer guayo. El proyecto Nación en el año 2003 en el barrio Capurro de Montevideo. Realmente un trabajo excepcional el que hacen tanto eh Martínez como Turelli. Eh tienen varios discos editados que son justamente hechos con alumnos de esos eh de esos talleres, tanto la música, la letra, ellos mismo muchas veces participan de diferentes canciones y actividades que hacen en vivo a lo largo de todo el país. Portadores del hip hop. Aquí junto a Angaro Araquelian, ex La Trampa en este tema 1985. Los mientras me amaco a mi espalda juegan monstruosos pacos no sé por qué se alargan y se estiran si me acerco se retiran siento que conspiran veo gente sentada en andenes en paradas donde pasaban los trenes escucho risas Santos y protestas me están buscando, creo que me detectan, son como hienas que están buscándome, no sé si es prueba y están reclutándome, pero logran apoderarse de mi mente de que piense cosas que suenan incoherentes, caminos sin saber un donde, ya que cuando los persigo siempre se esconden, hablo y no responden, grito pero siento que no me escuchan, no entiendo por qué a mí, con quiénes luchan, en el griterío vi a mi padre caminar, le grito fuerte corre pero de mí pudo acabar, ahora entiendo a quien quizá cansar a los que ya no están, yo no, no sabemos el lugar. Hoy empiezo a arrancar parte del cuento de mi cabeza. En mi jardín ya no crece nada. Todo lo mata la maleza. Y la cuentan que soy parte de la historia de alguna gente que quiere perder la memoria esa página que muchos quieren volver aquella lágrima que en sí silencio... ha aparecido hoy empiezo a arrancar parte del cuento de mi cabeza en mi jardín ya no crece nada todo lo malo Nos vamos a Brasil. Elba Ramalho, nacida en Paraíba, es una cantautora, poeta y actriz brasileña. Se le conoce popularmente como la reina del forró. En adicción a su exitosa carrera como solista, Elba ha trabajado con artistas de renombre de su país, incluyendo a Seu Valença, que es su primo, además y el cantautor C Ramallo. Sus géneros más destacados son la música popular brasileña, la salsa y el forro. Cuenta con más de 30 trabajos discográficos desde 1979 cuando salió a la luz su primer eh, disco eh, Ave de Plata. Aquí vamos a compartir el tema La gota fría de Emiliano Zuleta en esta versión de El Barramadio publicada en el álbum Paisaje de 1995. O melhor moreno me fez sentir quanto eu era livre Vê se me leva onde eu nunca vou Aonde hoje tenha baile Vê se me leva onde eu nunca vou Aonde hoje tenha baile Mora em linho, vê se me leva Por onde o meu sonho anda Mora em linho, vê se me leva Por onde o meu sonho anda Por onde eu meu sonho andar A aventura que aventura vou viver Uma noite dessas quando o sol for de viagem Provar o amor de quem dê Amor por qualquer bobagem Provar o amor de quem dê Amor por qualquer bobagem Sigo essa chama De sempre querer prazer Vê se me leva onde eu nunca vou Aonde hoje tem a baile Vê se me leva onde eu nunca vou Aonde hoje tem a baile Morininho, vê se me leva Por onde o meu sonho anda Morininho, vê se me leva Por onde o meu sonho anda Morininho, morininho Se você me quiser, me quiser, vim cá me pegar Mas se na hora de amar, caiu um balde de água fria Mas se na hora de amar, caiu um balde de água fria Desculpe, mas não era o dia de ter minha companhia Desculpe, mas não era o dia de ter minha companhia Vê se me leva onde eu nunca vou, aonde hoje tem Negra, que no te entiendo Tírame en cubano negra Que no comprendo Tírame en cubano No me enredes más la bola Tírame en cubano Traba ahora ja. Llegas al barrio Haciéndote la fina Empieza el comentario Dicen que eres bailarina Aunque ya es evidente Tu mamá esconde la bola En la casa la gente sabe Que eres luchadora Que tú eres mala Que tú eres bandolera Que por cuatro veces Te adaptas a ver Ya tú cualquiera Que por unos zapatos Tus escasos de mujer Se ve de mierda Paranco tiene que de culo ser, que tú eres mala, que tú eres gandola, que por tu pobreza la da cabuya con cualquiera, que por unos zapatos tú señas del infierno, se ve bien parando tiene que de culo ser. Que con dinero no hay que ser extranjero, que nunca has hecho nada por sentir algo sincero, pero ya estás montada y das la espalda a la verdad, caminas por la cuadra con tu superioridad, ja. Yo recuerdo que ya hace algunos años Cuando tu pelo rojo solamente era castaño Andabas por la cuadra cual si no pasara nada Y cuando había fiesta pedías ropa prestada Ahora te haces la reina, la dueña de la Habana Te crees que eres más linda porque fumas marihuana Me dices que cambiaste a quien quieres convencer Estás perdiendo el tiempo, tienes que reconocer que sea religiosa, porque hay muchas que rezan pero están en otra cosa. Yo compadesco al cura que te quiera confesar porque se va a morir antes que puedas terminar. ¡Ja! Por eso para, termina, cuídate la vida, que la penicilina no funciona con el sida. Para, termina. No caigas en baja, un cuerpo intoxicado no se vende ni en reboca. Para, termina, deja de joder. No empeñes más tu vida, tienes que reconocer que no eres nada. No eres bandolera. Que por 4 pesetas da camilla con cualquiera Que por unos zapatos tus encantos de mujer Se venden bien baratos, tienes que reconocer Que tu eres mala, que tu eres bandolera Que por 4 pesetas da camilla con cualquiera Que por unos zapatos tus encantos de mujer Se venden bien baratos, tienes que reconocer Que te advertí Que no quedó por mí, aprenda a ver un poco más allá de tu nariz Que lo único que logra una mente vacía Es que su corazón se vuelva pura mercancía Y que su anatomía se exponga con detalle Con un traje de puta en las vidrieras de la calle Yo te doy mi consejo por si lo quieres coger Pero si no haces caso tendrás que reconocer Que tú eres mala, que tú eres bandolera Que papá tropecé nada a camilla con cualquiera Que por unos zapatos tú estás Se venden bien barato, tienes que reconocer Que tu eres mala, que tu eres bandulera Que pa cuatro pesetas das cabilla con cualquiera Que por unos zapatos tus enlazos de mujer Se venden bien barato, tienes que reconocer Así que tírame en cubano negra, que no te entiendo Tírame en cubano negra, que no comprendo Tírame en cubano, no me enredes más la bola Tírame en cubano, traba ahora Ja Compartíamos la música de la banda cubana Ojo Colorado, grupo musical fundado por Caron William Pérez Zambrano, artista plástico, diseñador, guitarrista y compositor, y Humberto Escuela Fernández, ingeniero de sonido y auxiliar de la cátedra de sonido de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Eh la fundación de la banda fue en el año 2000. El centro de su forma de expresión es el hip hop, mezclándolo constantemente con nuevos recursos y sonidos, por lo que se considera una banda de fusión. Nosotros tuvimos oportunidad de verla en vivo en el año 2004 en la ciudad de Mar del Plata, y realmente mueven y mueven el muncho. Tienen en eh, su tema más conocido a nivel mundial que es "Quique no" Eh, lanzado en un álbum en el año 2004 justamente, que es el tema que los lanzó eh, fuera de su país de origen, hoy yo colorado entonces compartíamos este bandolera pedía ropa prestada ahora te haces la reina, la dueña de la Habana, te crees que eres más linda porque fumas marihuana me dices que cambiaste, a quien quieres convencer estas personas Y el final hoy de este bienvenidos al show con el artista Mariano Javier Castro, más conocido como Dread Marii. Nacido en la provincia de Buenos Aires, es un cantante argentino de reggae y rock, ampliamente considerado como uno de los artistas más populares, importantes e influyentes del reggae y del rock en toda Latinoamérica. Su canción Tus elmico que ostol récord de canciones del rock argentino más escuchadas en YouTube con 627 millones de reproducciones. Hacia enero esta estos números son a enero del 2021. Eh, Castro comenzó su carrera solista bajo el nombre de Dread Marry en el 2005. En abril de ese año editó su primer disco ya eh presentó Viviendo su cuarto disco en el año 2010, el cual contenía la canción Tú sin mí justamente. Y en el 2013 ganó el premio Gardel a mejor álbum de reggaet y música urbana. También tuvimos oportunidad de conocerlo en vivo en la República Argentina hace ya bastantes años. Realmente es un artista de primer nivel con canciones con un enorme contenido eh, social. Finalizamos este bienvenidos al show entonces con Dread Mary no convencerán. el son que tiene su fe en la creación como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación no convencerán a mi corazón, que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor, quien nos llevará a la sanación, si es que van hablando pura mentira, enseñan a los niños la hipocresía, solo tienen armas y cobardía, esa es la misión, día a día, guerras en el este y en el oeste, quieren posesión, cueste lo que cueste, quieren el poder para continuar, destruyendo al mundo sin descansar no convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación cómo demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación La misma historia nunca termina mentiras por siempre siempre mentira ya no creo nada de lo que diga solo es mi padre quien me ilumina y es la misma historia y nunca termina mentiras por siempre siempre mentira ya no creo nada de lo que dice solo es mi padre quien me ilumina No convenceran a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostraran que no es el amor que nos llevará a la sanación No convenceran a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostraran que no es el amor que nos llevará a la sanación